Yo ya sé que estoy loco, oh, oh, oh, pero como el yo no ayú, tú, ooh, yo ya sé que estoy loco, ooh, ya oh, oh, y peta y vamos por el loro, vamos por el loro, mi go, así nomás. No es lo mismo. El placa, placa, que andar de traca en traca Ladrillos en la cara por andar tirando caca Visten con joyas falsas pa' lucir disque muyaca Y les termina saliendo hasta el tiro por la culata Cuando andé viajando por todo el pinche planeta No me marque y me diga lo que usted que sí se fleta Porque cuando no era nadie me mandó a la verga Compré su boleto y ve a quién suena en la banqueta Me tiraron, no me dieron, unos homies se cayeron Con cuidado me dijeron, al chile no mintieron Vamos a hacer que valga la pena pena un biz del neto peña y los de alzada la pura crema más fresca ponchatela y esca antes de que la policía se aparezca mira quien llegó somos los que aquí a nadie confió a mis puños el respeto y la gloria gracias a mi libeta hago que el más malo de tu cruce vuelvo un atleta si escupistas y arribes hora que caiga en tu jeta no voy a escuchar la crítica de morros puñetas Para bien o para mal algunas cosas no cambian pero la calle es muy sabia yeah. y aunque nos miren con rabia no me importa na na na yo ya sé que estoy lo Toda la barda pinta la y no sepa ni qué si ven sirenas, agita la lata trapitea mis venas, pisa la gente contra que sin cadena, andan mis perros por el barrio que no frenas, andamos necio me conocen como el necio la pita tiene precio toda mi gente a precio, gané respeto en la calle fue mi comienzo, tengo cicatrices en mi cuerpo te confieso que soy un pandillero de la jeca Torcida mi vida está jueca, Satanás me aconseja pero Dios me cuida, aquí nadie se deja, te dejo una erita. Yo no compito, luego me pelan todo el pito, repito, me pelan completito todo el pito. Tú calladito, pa' que te veas bonito, que yo soy el diablito, que se apulina pepito. La noche oscura se refleja en mis ojeras, pura cultura, vivo la vida cholera. Nadie asegura que mañana no te mueras, así que perra fiera, no andé de mi totera. Con puro toque y pase, fui robando la base, con puro kamikaze, pa' que guache como se hace. Estamos dando clase, de puro rap con clase, por eso suena Calle Cato una de nuestras frases. Yo ya sé que estoy loco tú